Venís con el cuento de la buena pipa en vivo y en directo acá, trajiste algunas cositas que está ahí compartiendo Aymar. Formato presencial absoluto. <ríe> Mucho mejor, bueno, claro, es otra cosa. ¿Qué decís con qué venís hubo marcha de la marihuana esta semana con eso venimos Ajá. sí. esta es la decimos segunda vez que se hace esta esta marcha se está programada pasarla en todo el país pero la verdad donde realmente tiene impacto este y tiene una buena una gran convocatoria es en, por supuesto en Buenos aires ¿no? y la, la marcha tiene el sentido de, de partir desde las desde la plaza de mayo a las 4 y 20 este se congregan un montón de organizaciones. Contá, este, contá lo del 4 y 20, porque siempre el público se renueva. El y ya, ya varias veces lo hemos contado, que, que es acá. sabes que esto es Balcarce 420. Esto es Balcarce 420. Bueno, Estamos, eh, contá la historia de por qué 420, a ver. Donde tenemos que estar. La historia de 420 tiene muchos muchas versiones. este Por ejemplo, una que habla de que había unos muchachos que se habían pactado en encontrarse a determinada hora para salir en busca de un cultivo escondido de marihuana, que era una especie de tesoro. O también otras este, connotaciones referidas a 420, pero en realidad lo que es el 420 es, es algo así como los dinosaurios de Charlie García que le hablaban los melicos y no se enteraban. Era como para hablar de algo sin que sin que el resto de la gente lo notara porque, porque la actividad del consumo código. de cannabis... Este, mm era algo muy mal visto, entonces es un código exactamente. Viene Bien. por ahí la mano. Y a esa hora se juntaron, a esa hora se comenzó a marchar. La concentración fue antes, pero a 4:20, este todas estas organizaciones marcharon este con algunas paradas porque iban murgueando, tocando, haciendo espectáculos callejeros. Este, hasta llegar al congreso donde había bueno un montado un escenario con, con hubo, este, participación de muchos oradores bandas en vivo este buenos recitales en fin lo que lo que cambia un poco la configuración de, de, de estos encuentros es que antes eran encuentros me, ne, meta, netamente de corte de eh, de consumidores de marihuana que, que pedían por la despenalización, este por el cumplimiento del fallo de este y por una nueva ley de drogas que descriminalice el consumo, como ya lo dicen muchos fallos de la corte. Pero ahora la configuración es distinta, porque por empezar había organizaciones políticas participando, reclamando, estaba el movimiento Evita, estaba este, la Juventud Radical, el Partido de los Trabajadores Socialistas, el movimiento LGBT y eh, organizaciones sociales de, de, de, de, del palo del cannabis, este mamá cultiva mamá se planta y eh organizaciones de médicos veterinarios, este veterinarios canábicos argentinos también reclamando por por la aprobación y el uso de, del cannabis en mascotas y proclamando por una sola salud. Este, bueno, en, en definitiva esta reunión que era simplemente algo que tenía un solo andaribel, ahora ahora se ha conformado como un colectivo donde hay distintos este y eh, eh, intereses representados e uh -huh. incluso est estamos hablando de que había eh, representantes eh, oficiales de ciertos este eh, reparticiones públicas como podemos decirte había gente de linace uh -huh. había gente del de linaadi eh, bueno y todo esto viene en, en el marco de que estamos a un paso ¿no? de, de aprobar la ley de la industria, que promueve la industria, que sería la otra pata que le estaría faltando a todo esto, que es una ley que podría llegar a aprobarse la semana que viene, y eso se está esperando con, con, con mucho falta, optimismo. falta, la aprobación del Senado o de, o de diputados? Eh, no, de diputados, el Senado ah. ya aprobó, pasó por diputados, las dos comisiones lo aprobaron, ya Bien. este va toma Estado parlamentario, ingresa ahora, eh, y acá las dudas son este con qué otra ley va a entrar el problema puede estar parado ahí, porque en general para esta ley este hay consenso de todos los bloques, incluso de gobernadores de la oposición apoyándola firmemente, Ajá. sucede que eh, puede llegar a entrar, por ejemplo, el mismo día de la ley de tierras, de la ley de envases, y eso puede llegar a comprometer el quórum. Claro. este en, en tal caso eh, eso puede hacer que, que no se apruebe este año y en, y en tal caso lo que cambiaría es la conformación de la cámara de diputados a raíz de los resultados de los últimos comicios y eso sería un panorama que bueno que, que sería incierto pero en principio estaría todo dado para que en breve este tengamos una, una una sanción favorable en el congreso que puede ser el 30 de noviembre el primero o el 2 de diciembre a más tardar porque recordemos que eh, por cualquier de la pandemia este año se han extendido el plazo de las, de las sesiones ordinarias del congreso que normalmente en diciembre no sesiona pero bueno este año este año sí sí bien Bueno, entonces hay hay expectativa con eso eh, Habrá que estar atentos y atentas Dale. Por supuesto este Si quieren, les puedo dejar algo Para el fin de semana, una noticia eh, para, Perdón, para la semana que viene Para que no se lo pierdan Porque como, como saben en, en formatos virtuales online Se están haciendo un montón de, de posgrados Y de diplomaturas y de cursos Y en este caso, este es un curso De la Universidad Nacional Arturo jaureche que, que lo coordina Silvia Cochen y, y Marcelo Morante, que son los dos máximos referentes que tenemos al menos este en, en, en el plano oficial de en, en materia de cannabis Ajá. ellos coordinan un curso y justamente la semana que viene va a ser de 17 a 19 horas es por el canal de youtube de la universidad nacional arturo jaureche eh, y de 17 a 19 horas y justamente la semana que viene se va a hablar Este, de prácticas saludables de cultivo este iba a haber cuatro eh, referentes del conicet de del inta este que van a estar dando un, un tallercito que son son dos horitas pero va a estar muy interesante perfecto recordame el día el día es el jueves que viene eh, decime el número que no estoy y te digo teniendo. es eh, dos jueves 2, de, 2 de, diciembre. de 17 a 19 horas, este es por canal de YouTube eh, de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Bueno, buenísimo Caño, gracias. este ¿Seguís la semana que viene? Sí, ¿no, o, te, ¿O ya estás de, desplegando para una vacación? No, no, no, estamos firmes, firme junto al pueblo acá. Bueno, listo, gracias. Este fue el Caño Gacia, eh, que nos trae siempre el cuento de la buena pipa, como se llama esta sección de, donde hablamos de cannabis, ponele.